Otro día. Otro día, lo nuevo como rutina. Doctor, buen día, Geraldín Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, los saludo. Buen día, Geraldín, ¿cómo le va? ¿Qué es este convenio que han firmado? Bueno, esto es una iniciativa que tuvo el Procurador General de la Nación, el doctor Riggi, ¿Mm? que un día me comentó de algunas dificultades que tenían para llevar adelante los juicios de recuperación de los bienes mal en, en hechos de corrupción. Sí. Y ahí convinimos en uh, hacer este acuerdo para juntar fuerzas, para reunir cada una de las capacidades y habilidades que tiene cada una de las instituciones y colaborar. Ellos, por supuesto, están muy bien habilitados para llevar adelante todos los juicios penales Contra y obtener la condena de quienes resultan responsables. Claro. Pero después viene la segunda parte, que es buscar qué bienes tienen y recuperar esos bienes para el Estado, uh -huh. eh, porque fueron evidentemente sacados del Estado, y ahí es donde intervenimos nosotros como Procuración del Tesoro, que tenemos un cuerpo de abogados, no solamente el propio de la Procuración, sino, recuerda que depende... De, de nuestro cuerpo, eh, la totalidad de los servicios jurídicos que tienen todos los ministerios, organismos. Uh -huh. Así que tenemos una enorme capacidad jurídico, judicial, como para llevar adelante la segunda parte, recuperar los dineros mal y reintegrarlos al Estado Nacional. Este es básicamente eh, el, el acuerdo para lo cual hemos eh, fijado además una, eh, un intercambio de información entre las dos procuraciones uh -huh y de esta manera poder hacer más eficaz la tarea y supongamos que yo recuerdo que estaban evaluando para la, la tasación y la el remate por ejemplo del petit hotel de María Julia Soray que fue uno de los casos resonantes de los últimos tiempos una vez que se tiene el dinero qué se haría o bueno, la eso propiedad tiene, eso tiene que volver al estado o sea uh -huh. fue fue extraído del estado y tiene que volver al estado a las arcas del estado al tesoro público ah directamente Después, directamente no tiene entraría una determinación Ajá. Uh, establecida para, para un destino en, en particular sino que tiene que ir a las arcas del estado para ser distribuido en la proporción que corresponde al presupuesto. ¿Hay muchos casos de corrupción que se están tratando en la justicia en, el, en estos días? En realidad no los conozco todavía estamos casualmente una de las primeras tareas que nos hemos propuesto es hacer una suerte de listado y de estado también claro. de estos juicios para saber si hay algunos que están recién comenzando si hay otros que tienen muchos años como el que usted acaba de uh -huh. mencionar, y ya están terminados y ya está en la última etapa. Es decir, primero que nada tenemos que tener una amplia información sobre eh, esta cuestión y después nos pondremos a trabajar en caso por caso para ir obteniendo eh, el, la recuperación de, de los dineros malavidos. ¿Y cómo era antes estos dineros malavidos? Supongamos había una persona que cometió un corrupción, acto de corrupción, como usted lo quiera llamar. Bueno, y... no, no, no esto, esto también se hacía, se hacía antes, lo que pasa es que se hacía por parte de la Procuración eh, General de la Nación, que son los fiscales. Esto quiero uh -huh. aclararlo sí. porque siempre se nos confunden sí, en sí. nuestros roles. Eh, el Procurador General es el jefe de los fiscales. Sí. Yo soy el jefe de los abogados del Estado. Sí. Eh, los fiscales están muchísimo más, mejor capacitados, y se especializan en eso, en eh, la persecución penal. Claro. Cuando ellos terminan la persecución penal, después pueden seguir también intentando eh, el cobro de eh, o, o, o la determinación o detección de los fondos eh, habidos de una manera irregular para su recuperación. Esa etapa uh -huh. en, en esa etapa creo que nosotros estamos eh, mejor especial más especializados y de ahí entonces que esto lo, lo va a mejorar o a sea, la calidad de lo que se venía haciendo se podrá hacer más eficientemente y más eh, rápidamente, entiendo. Esto ya está entrando en función y lo que usted, como usted nos comentaba, están haciendo una investigación de exactamente cuáles son las causas y a partir de eso después comenzar a y, trabajar. Claro, y la idea es que ellos nos vayan mandando la información y cuando tengan una de estas causas en condiciones, esto es con una persona condenada por mm. un delito contra la administración pública, eh, nos lo pasarán para que nosotros determinemos quién y de qué manera va a continuar como para que tenga, digamos, la sanción por los daños y perjuicios producidos al Estado, sea perceptible lo antes posible por el propio Estado. Doctor Darrocha, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un gusto. Hasta prontito, Geraldine. Otro día.